de caballo lindas rama que vive el 18 pie la nacional con la familia vamos a bailar fue que paten quince y pasarlo en fantástica con la familia vamos a bailar que paten y, y pasarlo en fantástica fantástica qué gran sintonía fantástica.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 la mente un cuerpo sano tienen equipo de gran valor en las piscinas como en el gol por ti Amables oyentes de Señal Deportiva, tengan todos ustedes muy buenas tardes en este hermoso día 12 de septiembre, jornada sabatina, un programa de larga duración con la galería de los inolvidables del fútbol chileno para llenarse de nostalgia, recuerdos y emociones a través de Fantástica en el 92.3 FM y también en el 9.70 de la amplitud modulada. En el próximo bloque, imperdible el diálogo con un hombre de muchas vivencias futbolísticas como jugador y entrenador. Tendremos un diálogo distendido, amplio, para repasar toda su carrera futbolística. Lo sacamos del sarcófago para que dialogue Eh, en la Galería de los Inolvidables del fútbol chileno. Con respecto a Rangers, mañana juega a las 12 horas frente a Everton en el Estadio Sausalito de Viña del Mar por la sexta fecha del campeonato de la primera B, partido que va para el canal del fútbol. La oncena titular de Rangers eh, sería con Ezequiel Cacás en el arco, como libero Francisco Tapia, stopper por derecha Andrés Reyes, stopper por izquierda Manuel Ormazábal, en el mediocampo Mariano Celasco, Jonathan Mazola, Mauricio Iturra y Marcelo Jorquera, como enlace Cristian Lanona Muñoz y en ataque Santiago Malano y Miguel Ángel Orellana. Aunque la gran novedad en la última práctica fue la salida de Jonathan Mazola de la titularidad y el ingreso de Mariano Berriex, ¿Qué significaría esto? Que se retrasa a Cristian Lanona Muñoz como volante centralizado para jugar con Mauricio Iturra. Se mantienen por las bandas Celasco y Jorquera. Y al jugar eh, más eh, retrasado Cristian Lanona Muñoz para acompañar en la contención a Iturra, el enganche pasaría a ser Mariano Berriex. Y en ataque Miguel Orellana, y Santiago Malano. Esta podría ser la gran novedad eh, de las últimas horas, y veremos si mañana definitivamente se queda fuera del equipo Mazola, y esto permitiría que Berriec sea el enganche, y Cristian Muñoz haga labores de volante mixto, eh, acompañando eh, a Mauricio Iturra como volante centralizado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 El director técnico chileno siempre menciona los innumerables registros que ha batido en su carrera porque tiene números a los que echar mano. A la marca de victorias seguidas que acaba de batir con Manchester City suma el mejor registro de la historia de San Lorenzo de Almagro con el que ganó la Liga Local y la Mercosur en 2001. Además comandó las mejores campañas del Villarreal y del Málaga entre otros hitos. En termocol, venta de equipos de aire acondicionado, clase A, máxima eficiencia, frío-calor, tres años de garantía, llame al 223-8540. Reparación de lavadoras y refrigeradores, completo stock de repuestos, servicio a domicilio, garantía total, llame al 223-8540. Termocol, 2 Sur 1791, llegando a 11 Oriente, frente a Plaza López. La loba. No se pierda en el siguiente bloque La galería de los inoliables del fútbol chileno, un diálogo imperdible. Y la programación del fútbol chileno indica en la Primera B tres partidos hoy desde el mediodía están jugando La Serena con Barnechea a las 16 horas se enfrentan Deportes Concepción con Coquimbo Unido y a las 17 horas Iberia con Unión San Felipe. En jornada dominical, mañana al mediodía, Everton Rangers en Sausalito con arbitraje de René de la Rosa, partido que va en la parrilla programática del CDF. 15 horas con 30 minutos, New Lense con Cobreloa, mismo horario para Deportes Temuco con Magallanes y cierran la fecha a las 16 horas Curicunido con Santiago Morning y Puerto Mont con Deportes Copiapó sin conocer el resultado definitivo entre La Serena y Barnechea se está jugando la tabla de posiciones la comanda San Felipe con 13 puntos Cobreloa suma 12 La Serena y Deportes Temuco tienen 10 Magallanes 8 Ñublense Everton y Rangers 7 y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 Sur, el rey de las costillitas en 11 Oriente 3 Sur y para las fiestas patrias carne Sur atiende hasta agotar stock.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 es evitar el descenso, aunque él aspira a los primeros lugares. Es el tercer club nortino que dirige el Pillo Vera. Programación de la sexta fecha de la primera división, hoy 15 horas con 30 minutos, Cobresal con Deportes Iquique, y a las 18 horas, Huachipato con Deportes Santofagasta. Mañana, 18 horas, San Luis con Unión Española, Y a las 20 horas con 15 minutos, Universidad Católica O'Higgins. El lunes, 15 horas con 30 minutos, Palestino con Santiago Wanders. 19 horas con 30 minutos, Colo Colo con Unión La Calera. Y a las 22 horas, San Marco de Arica con Universidad de Concepción. Y la fecha se cierra el martes eh, a las 20 horas con el partido de Audax Italiano frente a Universidad de Chile.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 es el puntero de la primera edición con 15 unidades, Universidad de Concepción, suma 12, O'Higgins y Universidad Católica, 10, Universidad de Chile, 9, Palestino y Santiago Wanders, tienen 8, Unión Española, 7, Audax Italiano y Cobresal, 6, Guachipato, 5, San Marcos de Rica y Unión La Calera, 4, Iquique, 3, Antofagasta, 2, y Colista San Luis, con un punto. 13 horas, 39 minutos, vamos a un pequeño corte y ya volvemos con programaciones del fútbol amateur talquino y también la Galería de los Inolvidables del fútbol chileno con un histórico, en ser 50 años como jugador y entrenador.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 Sabai passa el limbo No fuem a fora Ramontin din max cintura rodilla al piso va Continuamos con señal deportiva a través de Fantástica en el 92.3 FM y en el 9.70 de la amplitud modulada. Programación de la tercera fecha de la Asociación de Fútbol Villa San Agustín de Talca en categorías Primera Adulta, 35, 50 años y Honor. Hoy, desde las 14 horas, jugarán en el Municipal Sur Pasto Sintético para 18 de septiembre con 21 de mayo las canchas de Rangers... ...Sector Norte... ...las series adultas de Rangers... ...con Deportivo Sacachispas... ...en la cancha de Unión Independencia... ...Ex Los Boteros... ...jugarán Unión Independencia... ...con Deportivo Santana... ...en la cancha vicenta Acuña Parra... ...Talcan National... ...con Deportivo Hasta Uruaga... ...en la cancha José Fernández Llorens... ...detrás del hospital... ...Daniel Vargas... ...con Deportivo Belgrano... ...y en cancha La Florida... ...Atlético Comercio... ...con Deportivo Costanera... ...queda libre en esta jornada...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 Local 22. También se juega la tercera fecha del campeonato de clausura de la Asociación de Fútbol Amateur de Talca, la decana. Hoy, desde las 14 horas con 15 minutos, en categoría adultos, primera, 45, 35 años y honor... Estadio Fiscal cancha número 4, Aurora de Chile con Nueva Abate Molina. Estadio Fiscal cancha número 5, Juventud Católica con Brilla el Sol. Estadio Fiscal cancha número 3, Quintas Unidas con Vanguardia Unida. Cancha Brilla el Sol, Bernardo Higgins con Deportivo Relámpago. Estadio Sur, San Martín Boys con Deportivo Oriente y en cancha de Chacarillas, Chacarilla de Maule con Deportivo La Obra. Las series cadetes tercera, segunda, primera y cuarta infantil juegan este domingo desde las 9 de la mañana con 15 minutos. También tenemos eh, programaciones para hoy de las categorías segunda infantil y sub-17 que están en instancias de semifinales. Vamos con los duelos segunda infantil domingo 13 de septiembre, Estadio Sur 16 horas con 30 minutos jugarán villa san agustín con san javier y el otro y también en sub 17 se enfrentan eh, los elencos de nuestra ciudad 18 horas en sub 17 estadio sur villa san agustín de talca con la asociación de fútbol amateur de nuestra ciudad y siguiendo con la cartelera para este Sábado y domingo del fútbol amateur tenemos la Liga Andaba. Vamos con los partidos. Segunda fecha. en Juegan en categoría segunda, primera y serie de honor. La Liga Andaba. Eh, hoy desde las 15 horas por el grupo 1. En cancha Selim Chat, Los Trotamundos con Arturo Prat. En cancha Villa La Paz, Hermanos Carrera con Liborio. Y en cancha San Antonio, Juventud Paso Moya con Faustino González. Por el Grupo 2, en cancha Daniel Rebolledo, Daniel Rebolledo con Atlético Madrid. Y hoy se juega desde las 20 horas con 30 minutos en el Estadio Sur, Villa Sur con Panamericana Sur.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 Eh, el canal deportivo recreativo rural jugarán en serie segunda, primera, 42 años, 35 y honor eh, los siguientes partidos, 13 horas con 30 minutos. En cancha San Vicente, Estrella San Vicente con Los Copihues. En cancha Alto Las Cruces, Renacer Sin Fronteras con Alianza San Miguel. En cancha Palmira, Unión Palmira con Unión 8 y Media. En cancha Oriente, Juventud Oriente con Pumas de Purísima. Y en cancha Esmeralda, Esmeralda con Panguilemo. También tenemos la programación para este domingo 13 de septiembre del Canal Nacional Deportivo Laboral Talca. Vamos con... Los partidos, desde las 10 de la mañana, en todo competidor, Estadio Sur, Calaf con Kurtal. Y también en el Estadio Sur, eh, en todo competidor, C y R con Productos Fernández 1. Y en el complejo Productos Fernández en 35 años, Producto Fernández enfrenta a Castro Castro y también en 35 años, PF con Embonor.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 A, ah, domingo, desde las 14 horas con 30 minutos en el Estadio Municipal Norte, José Dionisio hasta Uruaga con Santana Juniors, cancha de Unión Independencia, Deportivo Torino con Deportivo Nacional. En la cancha, Vicente Acuña Parra, Oscar Cristi Gallo con General Schneider, cancha costanera, Deportivo Lautaro con Carlos Condel, cancha Brilla el Sol, Central 7 con Deportivo Independiente. En las canchas de Rangers, de la Villa San Agustín, Unión Purísima, con Atlético Prado, Estadio Fiscal, Cancha número 3, Racing Club, con Población Independencia, y en Cancha La Florida, Villa La Florida, con José Ignacio Cienfuegos. El turno en esta fecha para Unión 21 de Mayo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 en su domicilio, en distribuidora de gas abastible de don Sergio Quirós. Trece horas cincuenta minutos, vamos a un corte comercial con nuestros patrocinadores y volvemos con la Galería de los Inolvidables del fútbol chileno. Un diálogo imperdible con un pintoresco invitado. Productos Fernández, una empresa talquina que se proyecta todo Chile y el mundo. Cecinas Finas PF, pasión por la calidad.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 hola no quiere avanzar Después la inmensa alegría Navarra celebrando el gol 13 horas 54 minutos Cada sábado nos llenamos de nostalgia, recuerdos y emociones con la Galería de los Inolvidables del Fútbol Chileno Nacido un 14 de mayo de 1941 Son muchos años de fútbol como jugador y entrenador lo apodan clavito Hernán Humberto Godoy Vélez muy buenas tardes y hoy es nuestro invitado de honor en esta galería donde recordamos a diversas figuras de nuestro fútbol muy buenas tardes eh, Hernán hola, muy buenas tardes, gusto saludarte y un saludo para todos los amigos de Talca, todo el fútbol Curicó, de todos los alrededores todo el amateo profesional, para toda la gente que le gusta el fútbol. Lo primero, ¿cómo nace el apodo de Clavito? Bueno, me pusieron Clavito en el en el internado de La Serena, cuando empecé a jugar, yo estudiaba y jugaba, entonces los chicos del colegio me pusieron con las mechas de clavo, que me cortaba el pelo como bien corto, y ahí me pusieron Clavito. Nacido en el norte, Yo en San Félix, al interior de Vallenar, en el alto del Carmen, donde hace poco estuvimos los problemas de la inundación, que afectó a Copiapó, Vallenar, esa zona es, es un valle. Son dos valles, Tránsito y San Félix, se unen en el Carmen y de ahí viene a pasar a Vallenar el río y desemboca en el océano. ¿Y a qué edad empezó a jugar al fútbol en algunos clubes de, de, de esa zona? Yo jugaba por el Deportivo de, la, de San Felipe, pero desde chico, pelote, trapo, calle. Teníamos una sede y después ellos traían equipos de Vallenar a jugar o de, o de alto el Carmen. Entonces, después me vine a estudiar a, a Vallenar y empecé a jugar por el liceo con la selección de ballenar juvenil y adulta, y después eh, me vieron jugar en el Club Deportes de, de la, la Serena y me contrataron. ¿A quién admiró en su infancia? Me gustó a los 16 años, al lado de Carlos Berdejo, que después también Carlos tuvo en Palestino, y fue compañero de, de Gustavo Cortés, y compañero mío con los Castañeda, Roberto Col, hicimos Villa García, Grandes jugadores, grandes personas. Juan Carlos Moreno, un arquero argentino muy bueno. Eh, los cuatro hermanos Castañeda. Entonces, son los, los tíos de los, de los chicos actuales que son entrenadores. Hernán, ¿y cómo llega desde esa localidad al interior de Vallenar a Deportes La Serena a los 16 años? Bueno, porque me vine a estudiar, al eh, estudié pedagogía en francés y me, y, y me internaron porque era, en aquellos años era difícil venir caminos de tierra y lejos de la familia. Bueno, y, y gracias al fútbol después empecé a ganar sueldo, me seguí educando y después me, después me me vendieron al Wander, ahí me tocó jugar con Elías Figueroa, con Cantatores, con Juan Olivares, Ricardo Cabrera, el Tanque Álvarez, coman Y después de, de Wander, jugamos los Panzers, me vendieron a Palestino, donde con estaba presidente Don Amador Yaruz. Antiguamente los dirigentes eran mecenas, eran muy grandes personas, muy buenas personas, que se preocupaban mucho de, de, la, de la parte integral de, de, de, del, del niño, del jugador. Después me vendieron a, a Guatemala. Ahí estuve 10 años en Centroamérica, Guatemala, Honduras, Salvador, Costa Rica. Estuve en México, jugué en, en los torneos de CONCACAF. Eh, salí goleador del torneo de CONCACAF, después me fin de año a Colombia, en el tiempo de Pablo Escobar, después volví a Lauda, Magallanes, Trasandino, un largo recorrido, un largo pedigrí, y después comencé, cuando tuve la, la lesión a los tobillos, empecé como como entrenador en Aura Italiano con Dante Pizzi, en Padescanse, y después me quedé con cuatro o cinco años en Aura, trabajando. Fui a Europa a estudiar eh, al Instituto Coderchano en Florencia, Italia. También fui a Francia a estudiar eh, con Fuyú y Prieto, enviado por don Fernando Riera. ¿Por esa lesión a los tobillos? De muchas infiltraciones para jugar, cuando se han hinchado los tobillos, eh, me infiltraba y jugaba igual. Después ya se hizo crónico. También una cadera, la cual ya tengo una prótesis, ya llevo tres años con una prótesis. Felizmente estoy bien de salud, la, la, la, la operación fue un éxito. Tengo que dar las gracias a, a, al, al político Gustavo Azbón y al Caco La Torre y al Vasco Mulián, que en los programas de televisión hablaron con el ministro de Salud y me, me operó en el hospital de Salvador, el doctor Castillo, excelentes médico. Y gracias a Dios estoy bien. Hernán jugó gran parte de su carrera, fueron 10 años en Centroamérica, ¿se pagaba mejor que en Chile? Sí, se pagaba mejor porque el extranjero siempre gana mejor que el nacional, en todos los países. Y eh, tuve el éxito de ser goleador, de, de todos los torneos, entonces las puertas siempre las tenía abiertas. Y rematé en Chile jugando. Después ya me cansé, me pidió el golpe de estado. Ayer 11 de septiembre recordaba que me pidió en El Salvador. Me enteré por por la, por la las emisoras, las radio ¿Qué tipo de centro delantero era? ¿Cómo se definiría? Bueno, era un centro del, del, delantero que vivía en el área. Y estaba siempre atento... Roberto Colme decía los ojos bien abiertos porque te voy a meter una pelota miro a ese para un lado y la cambio para el otro y tienes que estar atento que te voy a dejar solo y los centros, los punteros la especialidad la, la chilena el, el, el, la palomita y siempre ahí metido en el área ¿Alguna vez Elías Figueroa cuando le preguntaron sobre los delanteros más difíciles que enfrentó Eh, ¿Lo nombró a usted? Bueno, tuve la suerte y el, y la, la, de ser compañero de él. él. Él pidió que me compraran a la Serena. Eh, no lo defraudé. Y siempre en las entrevistas de Antonino Vera, de Mr. Wifa, periodista romántico de aquella época, le eh, preguntaron en una entrevista y efectivamente dijo que él había marcado los mejores delanteros del mundo en, en todos los países nombra varios Artime nombra Pelé y da el nombre mío de que uno de los más difíciles en Chile de marcar y, y en el mundo un jugador técnico elegante, salía jugando y, y usted le pegaba a los defensas sí el Quintana y el día dice, le dábamos 3, 4 y nos devolvía 5 no, nunca ruguemos me acuerdo que otro de los grandes jugadores era gusta eh, cortetel él que murió en ecuador juan rangeer en un gran un, un gran y cuáles sí. fueron cuáles fueron los defensas más bravos que enfrentó a ver muchos tanto los, los paredes eh, tantos defensas que golpeaban pegaban mucho pero nunca había que arrugar Y, ¿Y alguna anécdota que tengas enfrentando a, a marcadores centrales? Bueno, nosotros en aquellos tiempos no existía la, la televisión y me ensataban en alfileres y después yo también me desquitaba con alfileres. No había televisión, así que uno podía usar todo ese tipo de artimaña. Los codazos, los cabezazos vamos repasando su carrera como futbolista en en Deportes La Serena. Partidos inolvidables. Bueno, tantos partidos jugué de jugar 8 años ahí de Budgel, el que me recuerdo y eh, Andrés Pieper, el entrenador de San Luis y yo, tenía que en ese tiempo jugar Storse en el arco. Le hice 4 goles en mi debut y de ahí nos salíma en Santiago Wanders el equipo de los Panzers uh, ahí eh, nosotros hacíamos uno o dos goles por partido Cabrera, Álvarez y yo, Pastel Méndez era guapísimo ese equipo le decían los los Panzers Antonino Vela bautizó a los Panzers con ese nombre que un equipo pesado, fuerte agresivo eh, era un gran equipo Palestino Palestino, y tuve la suerte de estar con, con Gustavo eh, Cortés, como los que nombré antes. Un gran equipo. Un equipo que jugaba muy bien a la pelota, y siempre palestino contrataba extranjeros. Ahora vienen muchos extranjeros muy mediocres, limitados. Antiguamente, palestino llegó a tener un equipo de 10 extranjeros. Después se achicaron los cupos, y llegó a tener 2 o 3, pero bueno... ¿Y su etapa en Audax? Bueno, en Audax eh, recalé hasta veces en Audax. Eh, como jugador estuve de compañero a Antonio Vargas en Párez Cánsen. Eh, estuve a Rovenac, a Dan Godoy, y primo. Grandes jugadores. ¿Carlos Reynoso? Y Carlos cuando jugaba yo estaba en la Serena. Y él después fue vendido a, a, a, a México, a la, a la América. Y me tocó, que cuando me hicieron la despedida vino con el pata bendita. Eh, vinimos Jugamos un partido el de despedida en el Mateo Flores de Guatemala. Todo en homenaje a mi persona. ¿Cuál fue el gol más lindo que marcó? Marqué, me recuerdo uno que le hice de chilena afuera del área a Ovalle. Eh, y tantos goles que dicen los clásicos con Coquín, en en Guatemala dice le hizo uno al Atlante de México, espectacular desde de chilena. O sea, siempre hice goles de, de de esa factura. ¿Algún arquero que haya tenido de casero? Sí. Bueno, Arturo Rodenac, que es para descalzos. Siempre con Arturo, éramos grandes amigos, me decía, siempre me hace un golpe, voy a matar, me decía. Pero era un gran amigo, tan simpático. Lo recuerdo con tanto cariño. Una vez se me tiró a los pies en la portada y se pegó en la rodilla mía y se quedó aturdido. Después me lo sacaron en camilla y no lo podían sacar porque le faltaba camilla. Era tan largo. <risa> Y, ¿Y usted saltaba a cabecear con esos tremendos gigantes? Sí, tenía buen rechazo, tanto como Zamorano. Porque el Chita Club también eh, teníamos duelo y eh, el rechazo del Chita era espectacular. Siendo chico, eh, van a tener un, una buena coordinación en el salto. Hernán, para usted el mejor ranger de todos los tiempos Fue el, bueno, que enfrentó, Juan... ¿Fue el que enfrentó el, de, el el de los años 60 con Juan Cortés y compañía? Claro, por, por ser de Peralta. Qué equipazo. Incluso Cantatores jugó en ese equipo también. ¿Qué eh, otros y, jugadores recuerda? Los defensas, los perezas, pegaban más para atrás que un cable velado azócar azócar ¿Azúcar. ¿Romero? Romero. Era bravísimo. No, el estadio repleto siempre, tal que, que Siempre me ha gustado tal camino porque eh, el público es muy futbolizado, eh, tanto eh, fundo que hay, la gente está ávida por ver buenos equipos, eh, y nunca me tuve la suerte de, de, de dirigirlo. ¿Quién fue su mejor socio dentro de una cancha? Bueno, Carlos Verdejo, el negro aroldo de barro un brasileño que jugamos en la Serena y jugué en Wander con él. ¿Y, ¿Y los mejores habilitadores que haya tenido? Yo te digo que el Checo López, uno que tuvo la Serena, muy bueno, y Roberto Col. ¿Cuál era su estadio preferido? Bueno, eh, el Nacional, el que me encantaba siempre jugar. Y y, canchas, ¿Y y las canchas difíciles para ir a jugar, clima hostiles? No, las provincias siempre han sido difíciles, las provincias porque la gente se da, eh, se da cuenta de que el, el, el capitalismo y los medios de difusión divulgan sobre Católica, la Chile y Colo Colo y no hablan de las provincias. Hernán Clavito Godoy, en la Galería de los Inolvidables del Fútbol Chileno, en esta jornada de sábado. ¿Y cuál fue el partido de su vida? Los partidos más lindos eran los que fueron contra Colo-Colo, la Chile, contra el Valé, hacerle goles a Valé y azul Tula, hacerle goles a Colo-Colo, le goles a Católica, esto ...estadio repleto con público... ...y donde uno no se tiene que achicar... ...tiene que tener personalidad... ...bueno... ...uno se escribió al lado de monstruo ...entonces le inculca en eso... ...el, el gol... que no corre... ...el que no juega, el que no mete... ...el que no, no no se pone la camiseta... ...y no la suda, no puede jugar... ¿El gol que más gritó? Bueno, te, te digo... ...los que debuté contra San Luis de Quillota eran del alma todo, eh, después de escuchar a los equipos por radio y ahora estaba haciéndole goles Hernán y, eh, eh, en esa etapa eh, eh, se ganaba poco dinero en comparación ahora sí, pues nosotros nacimos adelantados si hubiéramos nacido en esta época estaríamos tan millonarios como los chicos que están en Europa cuántos jugadores fallecieron sin ninguna ayuda, cuánto más? Tengo la estadística más de 70 personas fallecidas. Ahora estamos invadidos de extranjeros, de argentinos y de entrenadores que todos son discípulos de Dierza y los dirigentes se dejan meter el dedo en la boca, los representantes los que venden jugador y que ponen entrenadores siempre trabajan en, en forma... Eh, metiendo entrenadores que les acepten todo. ¿Cuál fue? Hacen los equipos ellos, venden, transfieren. Entonces, molesta. Juegan siete extranjeros mediocres y le quitan el paso a los jugadores chilenos. Las divisiones inferiores se trabaja muy mal. En los últimos... Eh, Ocho años Y Quique no ha vendido a nadie Arica no ha vendido a nadie Auda no ha vendido a nadie Y así sucesivamente ¿Cuál fue su mejor recuerdo En el fútbol? Lo más lindo Lo más lindo Es el, el, el haber Debutado en primera división El haber siempre sido titular Y de haber recorrido tantos países Gracias al fútbol conocer toda Europa, no solo me falta conocer la muralla china, haber trabajado en el extranjero, haber sido un protamundo del fútbol. ¿Y lo más ingrato, lo más feo? Bueno, las lesiones, tuve una fractura de, de, de peroneo en, en Guatemala, había hecho tres goles en el partido, andaba buscando el cuarto, después me recuperé, las operaciones de las tobillos, estar un año lisiado, en fin, esos son los momentos más, más ingratos. Pero lo más grato es la familia, los hijos, los nietos. Y los amigos. Yo tengo puedo decirle que, que tengo gente que me aprecia mucho. El, el periodismo deportivo me respeta, me aprecia. y que Puedo dar gracias a Dios. Escribí un libro. Se agotó ahora pronto eh está editado el, el segundo va sacando la publicidad. ¿Nan tiene alguna anécdota en Centroamérica, en, en esos países eh, eh, extraños, distintos a las costumbres chilenas? U tantan, él todavía ha jugado con contra Pelé 4 5 S con Elías, ya me enfrenté eh, con Peñarol dos o tres veces de Incluso me dieron la sorpresa llegar a mi casa con Mazurkio, con, eh, con Pepe Sacía, con con Calve, con Spencer a mi casa. Eh, y al otro día jugar y yo tenía un dedo malo y no iba a jugar y le cuento a ellos. Jugué con el zapato número 39, y con un, yo alzaba el 38 porque me saqué una uña y jugué igual contra el del, del, del pie del dedo gordo y jugué igual. Y el día me decía, te voy a pegar, te voy a pisotearme. No, no lo hizo nunca, pero... Me hablaba en esa forma, que sabía que yo no iba a jugar. Era guapo, macho para jugar. ¿Los defensas le tenían miedo? Siempre me respetaron. No, me daban, pero yo como no decía nada... Mordí el pasto no y después me desquitaba. ¿Los choros no gritan? Claro. <risa> ¿Alguna anécdota que tenga con un defensa? No, siempre estuve lanzándome escupitazos, codazos, cabezazos. En el fútbol siempre he dicho le digo a los niños que el es para los vivos, no para los higienes, no para los bobos, los pavos. Hernán, ¿Pelé es el mejor futbolista... ¿A nivel mundial de todos los tiempos? Para mí es el mejor de todos los tiempos. ¿Qué lo o sea, ¿Por qué lo, lo, lo diferencia de Maradona, Messi, Kroiv eh, y, y otros? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué características influyen para que usted considere a Pelé como el mejor de todos? El negro era especial, el negro tenía una fuerza, una habilidad tenía un doble salto en el aire, miraba dónde iba a poner la, la el cabezazo. Eh te hacía túneles, te hacía sombrero. No era espectacular. Era era más atlético. Atlético la usted la raza de los negros es distinta a la del blanco. Y la, la musculatura, la elasticidad, la flexibilidad que tienen los negros en y eh, ahora pasando a su etapa como entrenador, ¿quién despertó su vocación? Nosotros jugaba con con Juan Olivares, nosotros y, y, y con me acuerdo con que subtrepía en la casa de él, digamos, anotando las las mejores los mejores ejercicios en cada puesto, las cosas positivas y negativas de cada jugador y ahí yo tenía esa ese inquietud ya de ser, la, eh, la parte educativa, formativa ya la pizarra la hasta en este tiempo ¿Quiénes fueron sus mejores entrenadores? Uh, tuve a eh, Pedro Arezzo que estuvo en range también, lo tuve en Serena Pancho Villegas eh, tuve a Santos, entrenadores argentinos y chilenos Fernando Riera, Álamo no mucho entrenadores. Eh. Siempre fui obediente con ellos y jugué donde ellos como me pedían ellos. Hernán Clavito Godoy, eh, como invitado a estelar en Señal Deportiva a través de Fantástica en esta jornada de sábado. ¿Cuántos equipos ha dirigido en su carrera? Eh, de Arica Galicia, Puerto Montt, el, el currículum tiene como como 15 páginas. A ver, usted tiene buena memoria, ¿podría repasarlo? Bueno, empecé, como te dije, en Serena. Eh, no, como entrenador me dijiste, sí, ¿no? Sí, eh, sí. Bueno, eh, eh, entrené Arica, Antofagasta, Copiapó, eh, eh, Los Andes, San Felipe, Wander, eh, San Luis de Quillota, después Linares, Concepción, Naval, El Vial... Iberia, Los Ángeles, Puerto Montt, Melipilla, oh, el recorrido de Arica a Puerto Montt. ¿Y cuántas veces ha dirigido en Audax? Cuatro veces, cinco veces, si no me recuerdo, Arica igual, Wander igual, siempre me volvieron a llamar, o sea, decí buenos recuerdo y, y marqué una etapa. Ahora estuve a punto de ir a Iquique, pero contrataron al Pillo Veras herán y, y fue fue dolorosa su salida de santiago morning eh, pasó única y exclusivamente porque no aceptó presiones de empresarios para colocar jugadores extranjeros exactamente yo no, no le acepto a ellos el equipo me gusta hacerlo a mí no no que lo hagan ellos y, y, y, y por ahí pasó su Por Super... bueno, ahí pasó, pedí un, pedí un 8 y un 10 y me trajeron cinco extranjeros y los eché a los 5. Y... y eran malos, eran mediocres. ¿Qué fútbol le gusta? Como jugué yo, un fútbol de, de, de, de mucha agresividad, de mucha fuerza, un equipo que no claudique, un equipo que sea... Bueno, le gusta al público que sea de que empape la camiseta, que mosquee. Que cada jugador justifique su sueldo. Y y cómo se maneja un camarín? El camarín lo manda el técnico. Desgraciadamente últimamente los técnicos han perdido el camarín, mandan los jugadores, mandan los dirigentes. Este el entrenador es el que tiene que que se note que es la mano del técnico y que haya respeto de los jugadores. Los jugadores se pasan el dato, saben cuándo uno manda y quien no manda. Cuál tiene personalidad como técnico y cuál es un títere. ¿Cómo se compromete al futbolista? Que tiene que ser profesional y el que no es profesional se tiene que ir. Que se dedique a otra cosa Hernán, el jugador de fútbol en pocos minutos... ¿Le toma el pulso a su entrenador? Pero lo apenas lo nombran, dice, ese a ese ese que viene es un desastre. Yeah. Ese es bueno, ese, ese tiene personalidad, ese, ese es un buen entrenador. ¿Hay que ser autoritario con los futbolistas? Hay que ser un líder democrático, dejarlos opinar, un tiempo, eh, muchas veces que ser dictatoriales, donde lo que dice el técnico que tiene que hacer cuando no quieren acertar. Sí. Y no ser un líder como dicen los franceses, dejar hacer y que anden las cosas al lote. ¿El jugador chileno es buen profesional o sigue siendo un poco remolón? No, ha cambiado mucho. Se da cuenta que se gana mucho dinero y que el que, el que se dedica a esta profesión va a lograr el objetivo, y el que no se dedica no va a pasar sin pena ni gloria. Hernán, ¿qué recuerdo tiene de Audax 81? Buen equipo, por, lo fui formando de las divisiones inferiores, le di la oportunidad a todos los chicos a jugar, un equipo con mucha mística, con ese equipo le ganamos al invicto de Cobreloa en Santiago, y en, en Calama le votamos el invicto. A cantadores siempre dicen, dijo en la charla, en los foros que dio, dijo que el único tipo que le había sabido ganar a, a al gran equipo de Cobreloa. ¿Y qué equipos lo marcaron como entrenador? Bueno, ya nombré a, a, a Mochola, a Adolfo Rodríguez. No, eh, me refería a los clubes. ¿De qué, ¿De qué clubes tienen un mayor cariño? Siempre le he tenido cariño a Wander, a Lauda. La Serena también, pero la Serena ingrata conmigo. Nunca me nunca me rindió un homenaje. Nunca jugué ocho años. Nunca los dirigí. Una vez me llamaron para que... Y no llegué a Acuerdo Económico. Después nunca más me llamaron. Y a nivel de clubes, ¿cuáles son sus mejores campañas? Aude Wander San Felipe con un equipo impago tres meses muchas veces lo han, llama lo han llamado para apagar, apagar incendios, incendios sí. ¿sí? para evitar eh, descensos Descenso. justamente varios equipos los salvé tres, ahorita los salvé como tres o cuatro veces Después fue ingrato Arica también. ¿Se Cuando no tienen plata se acuerdan de mí. Cuando tienen plata llevan a otro que lo que le sacan el dinero. ¿no? Hernán, ¿qué proyección ve en la carrera como entrenador de José Luis Sierra y Ronald Fuente? El tiempo lo dirá. El técnico se hace con los años. ya y ahora es muy fácil ser campeón si los torneos son tan cortos y aparte que son malos los torneos mediocres, no llevan público al estadio viven de la televisión nada más de los abonados ¿qué características debe tener un buen entrenador? bueno, tener primero educación psicología eh, metodología eh, ser un buen líder Y tener conocimiento de la materia. ¿Cuáles fueron los mejores jugadores que le ha tocado entrenar? No hay tantos. La lista es muy larga. Tantos jugadores. Y quería justo no nombrarlos. Los de Lauda. En, en, en todos los equipos que estuve, grandes jugadores. También tuve al minero Franklin Loeb que estuvo sopultado en la mina. En Copiapó tanto, tanto jugadores Hernán y eh, también nos recordamos la etapa cuando dirigió Arturo Fernández Vial en los 80, eran buenos esos partidos con Ranger muy bueno, ahí estaba ese chico que la otra vez nombraste el centro delantero que se radicó en México un chico que lo traje en el Vial era Luis Castro Luis, Luis, Luis, Luis Castro, excelente buen el... jugador buena persona Y el Ranguer 83 de Orlando Aravena, buen equipo. Muy bueno, Nicola, Oñate, Uguía, eh, Herrera, eh, Juan Cortés, bah, eh, Solí. No, buen equipo. Bravo, guapo, como los equipos que dirigió Orlando Aravena, ahí con oficio. ¿Cómo es el futbolista chileno actual? Hay algunos que son bien profesionales y otros no, como en todos los tiempos. Ahora no es fácil jugar, juega cualquiera, antes costaba jugar. Sí. ¿Cuál es su punto de vista con respecto a algunos seleccionados que se autodenominan como la mejor generación de todos los tiempos? Este es un verso. Eh, jugadores de toda la época han habido grandes generaciones que Solantay formó a esto lo de los que se lo llevan los argentinos y, y, y le faltan el respeto a grandes jugadores de antaño pero eso es culpa también del periodismo en Clavito Godoy ¿por qué se eh, tomó una mala fama con, con los árbitros? porque los árbitros Después, después que los ataqué tanto empezaron a hacer gimnasia, eran un montón de cerdos gordos. No no trabajaban. No hacían gimnasia. El fútbol caía más rápido, para seguir a lectistancho, para salir al pato Yañe. ¿no? Y eso creó anticuerpos. Le pasaron la le, pas, le pasaron la cuenta, la factura. Me pasaron la cuenta porque aquí en Chile el que dice la verdad no no trabaja. ¿no? Yeah. El chaqueteo, los chupamedia. Y por eso trabajan. ¿Se sintió perseguido en algún momento por los árbitros? Y me castigaron una vez 32 partidos. lo que le iban a tirar a Faltama Figueroa le tiraron a 10, 15. Y a mí me tiraron todo un año. Hernán, ¿y a usted le ha tocado dirigir muchos equipos chicos? ¿Es verdad que los árbitros... Eh, ayudan a lo grande y un caso más reciente lo que sucedió con la eliminación de San Luis en Copa Chile frente a la U si eso lo vengo diciendo hace años po. ya y ya me, me canso de estar hablando pero la, la gracias es que lo digan ustedes los periodistas no lo dicen hay periodistas como Guarelo que dice las cosas de pan pan vino vino hay otros que no, no los del, del CDF nunca dicen todo es bonito para no perder la pega ¿Y, y desde cuándo, que eh, esto ya es de, mu de muchas décadas que, que los árbitros favorecen a los grandes pero desde que yo jugábamos ¿no? los vengo jugando el año 1958 ¿Y, y, y, y, y, en, en, en qué tipo de jugadas eh, decisivas los árbitros se cargan a favor de los lo grandes buscan cualquier oportunidad cuando me castillaron me cobraron un penal a Café y fuera del área ahí fue cuando le pegué al árbitro Hernán, toda una ya vida no, ya no la verdad que no quiero hablar más porque al menos voy a trabajar <risa> ya. Eh, Hernán, ya son 57 años de fútbol toda una vida como jugador y entrenador sí, ya. toda una vida y qué enseñanza le ha dejado el fútbol a saber vivir la vida gracias al fútbol he conocido toda Europa he conocido toda Sudamérica todo Centroamérica el Caribe conocí Vietnam estoy gracias a Dios no que me dé salud el nani eh, se le extraña eh, en la televisión ya ya no aparece con eh, Abun y el Vasco Mulián no porque el Vasco se peleó y salimos del canal y después fuimos a otro canal no duramos ni un mes bueno el, el, el mundo de la televisión es bastante complicado uno no es dedicado a la televisión por eso a veces eh, peca, pecamos de ingenuo ¿sabes? por seguir al Vasco Y, y en otro tema, uno de los buenos jugadores que ha dirigido, ¿podría haber llegado incluso a límites insospechados, Víctor Pititore Cabrera? Sí. Bueno, te voy a tener que dejar ¿Sí? porque ¿Sí? tengo que atender a, a unos chicos acá que me están esperando. Correcto. Hernán, antes de la despedida, ¿cómo definiría al Pititore Cabrera? Un gran jugador. Lo que pasa es jugador de barrio, pícaro pero falto de cultura, de educación, pero es una excelente persona, está trabajando en las divisiones inferiores con una municipalidad. Y y lo último, ¿qué indica su presente? Lo que Dios quiera. ¿Está dictando charlas? y sí, charlas de motivación, me llaman de empresa, cursos de entrenadores, con el Pollo él y recorrimos todo Chile, dedicando cursos por la ANFA, después por decir la verdad, no nos no nos nos nos me el contrato. ¿En ANSI hay algunas asociaciones locales que escuchan el programa o empresas y cómo pueden contactarlo para dictar charlas motivacionales? Bueno, en mi teléfono el, el correo clavito godoy@hotmail.com ya. En el Facebook me pueden escribir. Me pueden llamar, el teléfono tú lo sabes, lo puedes nombrar. 988-798-17. Hace más de 15, 20 años que tengo el teléfono. Nunca lo he cambiado. ¿Y, y está a la disposición para venir a, a provincia? A... Encantado, si es. Encantado, ni un problema. Hernán, y para los, las empresas que escuchan, eh, las asociaciones, eh, eh, a grandes rasgos, ¿en qué consiste una charla motivacional? bueno, como a su palabra lo indica motivar a los empleados eh, a la industria a la fábrica a las empresas ya y, y porque para, para los trabajadores el fútbol es una vía de escape de recreación, de esparcimiento después de una dura jornada claro, de trabajo lógico, naturalmente que sí. sí Hernán así que cualquier cosa tú me ubicas Le dejo los micrófonos para que se despida de todos los talquinos y también de las diferentes comunas de la región y gracias por eh, entregarnos sus vivencias futbolísticas en esta entrevista a fondo para eh, destacar eh, estos 57 años de fútbol como jugador y entrenador. Bien, pues, amigo mío, a través de un micrófono, un saludo para toda la gente del fútbol que está escuchando. Muy buena tarde. buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Hernán Humberto Godoy Véliz, Clavito Godoy, pintoresco personaje, nacido eh, al interior de Vallenar, en San Félix, un 14 de mayo de 1941. Tiene 74 años y todavía eh, tiene la esperanza de seguir eh, trabajando. El fútbol es su vida y la cesantía, la suple dictando charlas motivacionales en empresas y también eh, entregando conocimientos, eh, vivencias, dictando charlas eh, en, en diversas asociaciones que están eh, afiliadas a la ANFA. Nuestro invitado estelar en esta jornada de sábado, la Galería de los Inolvidables, Hernán Clavito Godoy, presentó Producto Fernández, una empresa talquina que se proyecta a todo Chile y el mundo. Cecina Finas PF, pasión por la calidad. PF, te gusta. Y nuevamente reiteramos las felici felicitaciones para esta empresa talquina, orgullo eh, de nuestra ciudad que fue premiada hace algunos días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 es para nosotros es importante You know, you know, you know. Masivo, Masivo. Da, Vamos con venir, cintura rodilla piso, Ritmo, cintura rodilla al piso va. Con señal deportiva en esta jornada de sábado. Finalizado, goleada. En la primera B, Barnechea a domicilio. Votó a uno de los equipos que estaba animando el torneo. Barnechea golea 5 a 2 a Deportes La Serena. Partido terminado. Repito, jugaban desde el mediodía. Y en el norte, Barnechea, a domicilio, goleó 5 a 2 a Deportes La Serena. Y con este resultado, Rangers ahora ocupa el noveno lugar. Queda más abajo de la medianía de la tabla. Porque San Felipe es el líder con 13 unidades, Cobreloa tiene 12, La Serena y Deportes Temuco 10, Y ahora Barnechea se encumbra al quinto lugar con nueve puntos. Barnechea llega a nueve puntos. Y más abajo están Magallanes en sexto lugar con 8 Y en este orden, por diferencia de goles, New Everton y Rangers con siete. Rangers, ahora eh, por diferencia de goles, ocupa la novena posición en la tabla. Es imperioso ganar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 Eh, ...en el Mono Terminal de Buses... ...local 22... ...todas las obras del ingeniero Manuel Pellegrini... ...los récords que ha anotado... ...el entrenador chileno recién elegido... ...el entrenador del mes de agosto... ...en Inglaterra... ...la marca de mayor cantidad de triunfos... ...seguidos en la liga con el Manchester City... ...que tenía 103 años... ...sólo vino a engrosar una larga lista... ...de logros de la estratega nacional... ...en casi todos los clubes que ha dirigido ha dejado su huella en San Lorenzo, Villarreal, Málaga, Manchester City y Real Madrid. Ostenta registros aún imbatibles. Así que un orgullo para el fútbol chileno que como Manuel Pellegrini que además es el primer técnico latinoamericano en coronarse campeón de la Liga Inglesa. Pellegrini ya pasó a transformarse en el mejor entrenador chileno de todos los tiempos, y más allá del tercer lugar importante, sin duda, que obtuvo Fernando Riera con la selección chilena en el 62, eh, pero eh, Pellegrini, por lo que ha hecho en, en equipos eh, a nivel internacional, superó al maestro. ¿Qué le estaría faltando a estas alturas de su vida a Pellegrini, dirigir la selección chilena? Pero cuidado, la selección muchas veces es un fierro caliente y el tiempo dirá si Pellegrini culmina su carrera como entrenador dirigiendo a la Roja de todos. Tiene baño, tiene varios años más para dirigir, en Europa está entre los cinco mejores entrenadores a nivel mundial. ¿Quién sabe si alguna vez eh ¿Llega a terminar su carrera como seleccionador nacional? ¿O por qué no busca su revancha con Universidad de Chile? Porque en su primer año como entrenador descendió con el elenco azul. Y quién sabe si en algunos años más también quiere dirigir al club de sus amores como la U. Pero veo difícil que Pellegrini pueda terminar su carrera en Chile porque... Ustedes saben, eh, uno de los defectos del chileno es el chaqueteo y Pellegrini con todo lo que ha logrado a nivel internacional no tiene que demostrarle nada a, a nadie. Entonces, eh, ¿será conveniente para él exponerse eh, a terminar su brillante carrera en nuestro fútbol? Por eso, el tiempo lo irá, creo que falta mucho todavía para que Pellegrini eh, cierre su carrera de entrenador eh, el 16 de septiembre cumple 62 años eh, nació un 16 de septiembre del 53 está por cumplir 62 años creo que perfectamente puede prolongar su carrera como entrenador hasta los 70 años eh, el ingeniero Pellegrini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 40. Eh, revisemos los logros eh, de manera resumida de Manuel Pellegrini como entrenador. De en 2004 Manuel Pellegrini firmó un contrato de dos años con Villarreal, un año después de lograr el título de clausura 2003 con River Plate. En los cinco años que estuvo en Castellón, escribió los mejores capítulos en la breve historia del club que representa una ciudad de apenas 50.000 habitantes. Fue semifinalista en la Liga de Campeones de Europa 2005-2006 y remató segundo en la Liga Hispana 2007-2008, superando incluso a Barcelona con un total de 77 puntos, el mejor registro en la historia del submarino amarillo. En esa misma temporada llegó a cuartos de las Champions, donde fue eliminado a manos del Arsenal de Inglaterra. Asimismo, se mantuvo 17 fechas invicto en 2008, la mejor marca en los registros castellonenses. Después del éxito de villa en Villarreal, Real Madrid se llevó al técnico chileno, quien firmó por dos años. En la temporada 2009-2010, el equipo logró una marca de 18 triunfos en 19 partidos como local, la mejor de la rica bitácora blanca, que fue superado en casa solo por el Barcelona FC, de Josep Guardiola, que a la larga fue el campeón con 98 puntos, dos más que los dirigidos de Manuel Pellegrini, que sumaron 96, pero marcaron un récord de 102 goles en una liga. Sin embargo, y pese a los excelentes números, el presidente Florentino Pérez lo despidió al término de la campaña. Después de rescindir el vínculo con Real Madrid en 2010, el jeque catarí eligió a, a Pellegrini como sucesor del técnico portugués Gesualdo Ferreira en octubre de ese año. El, ambicio, el ambicioso proyecto del miembro de la familia real de Catar tomó cuerpo con la presencia del entrenador chileno. Bajo sus órdenes, Málaga logró su mejor puesto en la historia de la Liga al rematar cuarto en la temporada 2011-2012, logrando por primera vez pasajes a la Liga de Campeones de Europa. En el torneo continental logró superar la fase previa de la Champions e ingresó a la fase de grupos por primera vez en la historia, 2012-2013. En esa fase se convierte en el tercer equipo de la historia del campeonato que gana sus tres primeros partidos en su temporada de debut, misma en que se inscribió como el segundo equipo que no recibió goles en sus tres primeros encuentros de su estreno. Pellegrini llevó al Málaga hasta los cuartos de final desatando una revolución entre los fanáticos del club español y sigamos con las marcas la crisis financiera del elenco malacitano prácticamente dejó libertad de acción al adiestrador nacional Manchester City no demoró en convencerlo y la actual ya es su tercera temporada en uno de los equipos más ricos del planeta sumó un título en la Premier League en su temporada debut 2013-2014 y se transformó en el primer entrenador no europeo en lograr un campeonato de Liga en más de 124 años de historia. Eso al margen de la corona en la Copa de la Liga y los 102 goles que marcó en un solo campeonato, el mayor número en cualquier versión del equipo más popular en Manchester. Tras vencer a Watford en la última fecha, el ingeniero volvió a dejar su huella en los anales de un club. Sumó su décima victoria consecutiva, seis en la temporada anterior, y las cuatro de este torneo, y batió una marca de 103 años en la rica historia de los Citizens. Además, con el City, llegó hasta los octavos de final de la Champions 2013-2014 el quinto técnico en poner cuatro clubes diferentes en esa instancia del torneo. Y vamos viendo cómo comenzó su carrera de entrenador en, en, en el extranjero. Cuando en Chile tenía un... Eh, un enemigo eh, a, a, a través de las comunicaciones como Eduardo Bombalet y, y, y la campaña de Pellegrini en Chile terminó en Talca cuando eh, el equipo de Rangers dirigido por Raúl Toro en una copa Chile, Rangers jugaba en la segunda edición eh, venció a Universidad Católica por 1 a 0 en Talca con gol de Mario Lagos ahí fue despedido Pellegrini por los caballeros cruzados, y el, el, el partido de vuelta lo dirigió Héctor Pinto, donde Universidad Católica en San Carlos de Poquindo ganó 2 a 1, pero el gol de visita le permitió a Rangers avanzar a la otra etapa. Eh, después tuvo que eh, proyectar su carrera en el extranjero. En Católica tuvo brillantes campañas, pero no consiguió eh, títulos, eh, la U... Eh, obtuvo el bicampeonato los no, el año 94 y 95 pero fueron torneos eh, infartantes eh, emo, emotivos de principio a fin le faltó quizás un cachito de fortuna a Pellegrini para obtener el título con Universidad Católica en, en, en comenzó su carrera en Sudamérica antes de llegar a, a Europa primero fue campeón con la Liga Deportiva Universitaria de Ecuador donde tuvo a Eladio Rojas como jugador Y el 2000, el chileno firmó contrato por dos años en San Lorenzo de Almagro, uno de los cinco equipos más grandes de Argentina. Al mando del Cuervo, el adiestrador chileno sumó 13 victorias consecutivas en el campeonato trasandino, marca que hasta hoy no ha sido superada y que fue coronada con el título del clausura 2001. Éramos un equipo casi invencible. Bajo el mando de Manuel Pellegrini logramos hacer una mezcla exacta entre jugadores más jóvenes como Leandro Romagnoli, Sebastián Saja, Walter herbiti y Claudio Morel Rodríguez con otros más experimentados como el Leo Rodríguez y Pablo Michelini. Dupla que se complementó muy bien. Y en esa clausura de 2000 Uno, eh, los gauchos de Boedo, San Lorenzo, sumaron 47 puntos en las 19 fechas. Máximo récord en la historia de ese tipo de campeonatos. Asimismo, el elenco del Bajo Flores consiguió el título de la Mercosur 2001, la primera corona internacional de la historia de la institución, el único club de los cinco grandes que no lo había logrado hasta entonces. Y si bien en River Plate no batió récords, pero de igual forma ganó... Eh, un eh, torneo eh, logró un título con el elenco de la banda sangre estas son las obras del ingeniero Manuel Pellegrini todo un ejemplo, imagínese eh, eh, no es fácil comenzar una carrera como entrenador y descender por primera vez en la historia con la U y tuvo la fortaleza mental eh, para sobreponerse eso es otro nivel de educación eh, Pellegrini eh, buena formación universitaria y también tuvo una dureza psicológica para superar momentos difíciles en su carrera como jugador y entrenador cuidado, el, el, las cosas nunca se dieron fácil para Manuel Pellegrini siempre fue muy cuestionado como marcador central eh, eh, lo apodaban eh, despectivamente de Gomero eh, Pelligrosini Eh, que era un jugador tronco pero de igual forma se las ingenió para mantenerse 14 o 15 temporadas como jugador en la U donde eh, la mayor parte de su carrera fue titular en la saga no fue un brillante jugador pero cumplidor y se mantuvo 14 temporadas en la U, pero sin duda la mejor versión de Pellegrini no fue como futbolista fue un central del montón y que no tuvo nivel de... alcanzó alcanzó a jugar un partido amistoso por ahí con la selección, pero digámoslo también que había grandes zagueros en Chale en, la, en esa época en nuestro país, pero la mejor versión de Pellegrini ha sido como entrenador, un orgullo para nuestro país, y sin duda se ha ganado un espacio entre los cinco mejores entrenadores del mundo. Es verdad que acá en Chile... Bielsa y principalmente San Paoli, para mí San Paoli eh, es más completo que Bielsa como entrenador me llena más el gusto, por lo menos en lo que hemos visto a nivel de selección chilena me refiero a eso, veo equipos más equilibrados, tanto en defensa como en ataque, pero eh, eh, sin duda ambos técnicos aportaron en el fútbol chileno, pero hay que preferir lo nuestro y muchas veces nos olvidamos de todos los logros que ha conseguido Manuel Pellegrini en esta difícil profesión 14 horas 53 minutos, un breve alto y volvemos con señal deportiva a través de Fantástica en el 92.3 FM y en el 970 AM en esta jornada de sábado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 Faltava el pan A veces faltaba Saludamos a uno de los históricos de Colo Colo, campeón de la Libertadores del 91, vestida de amarillo, impuso una moda, el golero José Daniel Morón. Muy buena tarde. Muy buenas tardes, un gusto de saludarlos. ¿Me contaron que anduve en Talca por estos días, es así? Eh, sí, bueno, desde, por, por el sur de Chile ando bastante, digamos, en estos últimos días... He pasado mucho por por la zona, pasé para Chillán porque estoy haciendo una obra, yo me dedico a la construcción de espacios deportivos, can, el tema de cancha de pasto sintético, iluminación, cierres perimetrales, y, y estoy haciendo una obra ahí en, en Chillán, en San Ignacio, y paso regularmente por Talca, pero eh, esta semana estuve definidamente... Estuve en Talca porque fui a, a conversar con la alcaldesa de San Rafael, y eh, que tenía una audiencia para el día martes, entonces estuve ahí un, casi todo el día. ¿Qué proyectos tiene la zona? Pues en este momento no tengo nada, pero siempre buscando la opción de poder eh, eh, participar en algunas propuestas públicas, yo me dedico también a eh, hacemos charlas motivacionales en los colegios, Eh, llevamos eventos de todo tipo, showball, eh el tenis, fútbol, eh de, de, hago hago varias cosas, digamos, mientras no estoy en el fútbol tengo una actividad bastante variada eh para hacer eh, algunas cosas, soy bastante inquieto y bastante dinámico. Eh <ríe> me gusta andar haciendo cosas con la gente, cosas eh, sociales, así que en ese, en eso me, me me muevo mientras no tengo Algo ligado al fútbol. Daniel, ¿y la gente talquina cariñosa cuando lo divisó por las calles? ¿Se acercaban? ¿Lo saludaban? Oh, fantástico, fantástico. De hecho, bueno, también eh, estuve, eh, mira, en, en la noche del día martes me fui a cenar ahí a un, a un restaurante no, rilla Argentina es, y me encontré justo con eh, el presidente de de Talca, de, de Ranger de Talca, digamos y y con quién está a cargo, no me acuerdo en este momento el nombre de Martín, de, con Martín, exactamente, un muchacho grande, alto. Eh con ellos me encontré también ahí, los pasé a saludar, me, me, me conocí con ellos ahí, así que no eh, bien, fue muy linda la eh, mi, mi mi estadía estos de este día por, por Talca porque pude hacer eh, varias ah, cosas, me pude encontrar con mucha gente y como tú dices, cada vez que uno anda por por las zonas así un poquito más alejadas de Santiago, siempre la gente, pucha, el recuerdo, el cariño, la fotografía, el autógrafo nunca dejan de estar presente. ¿Cómo fue ese primer acercamiento con el presidente Ranger Jorge Yungi y el gerente? Lo que pasa es que ellos estaban en, en un sector del restaurante ...y yo ingresé porque eh, no conocía el lugar... ...entonces ingresé y ingresé a ese sector... ...que era como un sector más más privado aparentemente... ...y estaban tres personas y pregunté... ...digo, no hay nadie que atienda aquí... En, en... ...no, sé sí, pero debe estar en, en el otro sector... Me, dijieron, ...me dijeron ellos... ...y yo sin conocerlos ellos, yo no, no, no, no sabía quiénes eran... ...entonces ya me, me fui al otro sector... Eh, encontré una mesa, me ubiqué, vino el garzón, me atendió, que el garzón son los propios dueños, este y al ratito se paró un señor de una mesa que estaba acá, ahí al lado, y me dice, que parece que se conocían con el presidente de Rangue, y me dice, no, dice, aquí está el presidente de Rangue, dice... ¿Por qué nos, nos vamos y saludamos? Bueno, sí, ningún ningún problema, así que me paré, me fui. Y ahí me resulta que a la gente que había saludado, que había entrado apenas yo entré al restaurante, eran los mismos que, que era el presidente, Martín. Bueno, ahí me intercambiamos teléfono y todo. Daniel Morón, en Señal Deportiva, quien eh, trabaja como ayudante de Ivo Basay, desde hace varios años, ¿es cierto que si Cobresal perdía la semana pasada frente a San Luis, sonaba el nombre de Ivo Azay para llegar al campamento minero? y la, Lamentablemente en esto del fútbol, eh, llega la quinta, sexta, séptima fecha, y empiezan a pasar todas estas cosas. Ya pasó en Antofagasta, pasó en Iquique, y, y lamentablemente quienes los equipos que no andan bien enseguida empiezan a, a, a, a sentir el movimiento de las, de las bancas. Nos ha pasado a nosotros, estando en algunos otros equipos, y, y va a seguir pasando esto. Bueno, y sí, eh, no sé si si hay una a ver si nosotros, o caso en este caso Ivo, es candidato o no. A... Pero siempre los nombres empiezan a aparecer de los que no están trabajando. Y en este momento los que no trabajan es Jaime Vera, es Miguel Ramírez, Ivo. Entonces seguramente que esos nombres van a andar siempre en el mercado en el momento de la salida de algún técnico. Daniel, en otro plano la información. Usted jugó en un grande, destacó en Colo Colo. Pero también lo hizo en equipos chicos como Deportes Concepción y Provincial Osorno. Vivió las dos caras de la medalla y, y cuando defendió a Osorno a lo mejor eh, eh, se dio cuenta, los árbitros miden con distinta vara a los grandes y a los clubes ocha, chicos. O yo, yo yo tuve eternas peleas en ese en ese aspecto, eh, cuando yo me tocó ir a Osorno eh, fui muy muy crítico de eso. Eh, eh yo puse muchos ejemplos de de situaciones que a mí en Colo Colo no me pasaban y muchas veces con quien hoy es mi jefe de técnico, que es Ivo Basahi, eh hemos tenido discusiones sobre esto porque él me decía, ¿cómo cuando estabas en Colo Colo no decías nada y ahora resulta que te protestáis todo, me decía que esto y le digo, pero lógico, si esto es como cuando uno eh si a mí me están metiendo plata al bolsillo, yo yo no, no voy a protestar yo. Ahora, si a mí me están sacando la plata del bolsillo, seguramente que me voy a molestar y me voy a enojar. Y, y, y fue así. Yo, en, cuando estuve en Colo Colo, muchas veces jugué muchos partidos gratis, digo yo, porque las cosas que decíamos, los gestos que hacíamos, eh, que no que no pasó así cuando estaba en el horno. Por menores cosas, por cosas mínimas, mis sanciones fueron el doble de lo que me sucedió en Colo Colo, y esto eh, no es solamente para Colo Colo, esto es es también para Católica, el, eh, la U, o aquellos equipos cuando uno va a Calama y jugaba con, con estadios llenos, hay equipos que tienen un peso específico diferente. Por ejemplo, en Colo Colo usted podría reclamar eh, y no, no le mostraran tarjeta y en Osorno los árbitros no lo perdonaban. Yo le voy a decir que en colo colo yo me permitía más que reclamar. y y y parecía que no me escuchaba nadie y es no solo yo levantaba un brazo y me ponían una tarjeta amarilla en pero entre la entre la frente es decir determinados árbitros favorecen a los equipos grandes no sé a ver yo no sé si determinados árbitros o algún árbitro en especial. Lo que sí es eh, el ambiente el jugar eh, eh, eh, contra el peso de, de, de los equipos grandes eh, capaz que hacen tomar determinaciones en el en momentáneas eh, eh, capaz que el árbitro no va con la intención de perjudicar pero a la hora del momento en, el, en, el, en la situación en el momento eh, cuando tiene que decidir la decisión muchas veces Pasa a ser así, o sea, pasa es más fácil eh, cobrar a favor un penal de un equipo grande que, bueno, mira, si estábamos viendo ahora mismo, hace cuánto que acaba de terminar el Bayern Múnich. No sé si lo vieron al partido. Contra, contra el clásico rival, un equipo pequeño, pero es el clásico rival del Bayern Múnich. Y le cobran un penal en el minuto 89 que, que es casi más falta del delantero que, de, que del defensa. Y sin embargo... Claro, es mucho más fácil sancionarle al, al, al, al grande. La, el, o sea Y no es que el árbitro haya ido decidido a, a ese partido si gano ah, yo en la, en la posibilidad que tenga de para favorecerlo lo voy a hacer. No, pero la situación hace de que una jugada que es confusa, la decisión en el momento es para el equipo que tiene más peso. ¿Qué cosas, lo así lo veo yo. ¿Qué cosas hizo atajando por Colo-Colo que los árbitros le permitieron? Insulto muchas veces, los árbitros como que ni, ni, ni me escuchaban me daban vuelta y, y seguían trotando hacia hacia el medio del, del campo salíamos reclamándole a los jueces de línea cuando nosotros creíamos que había sido fuera de juego no nos íbamos contra los jueces de línea con el Chano Garrido y todo y bueno Pero, ya le digo, en el Monumental esas cosas uno tenía las garantías de que estaba en el Monumental y que tenía la, la camiseta blanca. Daniel Morón, en Señal Deportiva. ¿Y cuál es su punto de vista con respecto al polémico arbitraje de Carlos Ulloa que significó la clasificación de la U a Copa Chile y se perjudicó abiertamente a San Luis? Bueno, es eh, uno de estos casos. Ya mira, yo... Desde la banca, con Carlos Ulloa, he tenido muchísimos encontronazos, muchísimos, estando cuando he en Chillán, cuando he estado en Guantes. Eh, pero bueno, aquí esto no es un tema de, de que él a lo mejor lo haya hecho eh, por porque por favorecer así como, como directamente a la U. Hay muchas veces que es un tema de capacidades nomás. ¿Y ha tenido encontronazos con otro árbitro que siempre está envuelto en polémicas como Patricio Polich? No, no, con Patricio Polich no he tenido muchos problemas, de verdad no, porque bueno no quizás no nos ha tocado que nos haya dirigido mucho mientras yo estuve en, en la banca, pero sí con, con, con Carlos Ulloa he tenido muchísimos encontronazos eh, y, y de hecho de eh, que en, en un par de oportunidades me he ido... Eh, de la banca me he tenido que ir de la banca expulsado porque aparte tiene un tipo que es muy prepotente, demasiado altanero, así como que se cree y bueno, pero eh no qué bueno que pasen estas cosas porque al final de cuentas lo que se termina perjudicando es a un equipo, aquí... entonces no es bueno que que que que le pase por decir a ah, pero nuevamente eh comete un error grave que no creo que sea nada de beneficioso para él en su carrera. En otro plano la información, si bien se adquieren muchos conocimientos trabajando con Marcelo Bielsa, ¿es estresante? ¿Es, estres, es estresante a nivel eh, personal y familiar? Bueno, sin duda que sí, o sea, es, es un privilegio poder trabajar con él, eso no tengo duda, es una, uno tiene un nivel de, de aprendizaje eh, maravilloso estando con él. Pero eh también eh, las exigencias eh, que, que que que uno tiene al estar en, en un staff técnico como el de él son eh, superlativas y, y muchas veces este eh, pasan la cuenta. ¿Produce un desgaste? ¿Se trabaja prácticamente las 24 horas del día? No las 24 horas del día, pero sí se trabajan muchas horas del día y eh, hay hay momentos que en concentraciones uno tiene que estar hasta largas horas de las madrugadas siendo eh, editando haciendo ediciones de, de, de jugadores y cosas así pero bueno es parte de la actividad a quienes nos gusta el fútbol muchas veces tenemos que someternos a este tipo de situaciones y pero ya te digo por otro lado eh, también el nivel de aprendizaje que uno adquiere es, es de, muy al primero Como un conocedor del puesto, ¿Claudio Bravo se transformó en el mejor arquero chileno de todos los tiempos? A ver, mira, para mí sin duda eh, lo es por, por todos lo, los logros que ha conseguido y porque eh, juega en el mejor equipo del mundo, lleva años, 7 u 8 años eh, en una liga tan exigente como la Liga eh, de España, Eh, ha batido casi todos los récords a nivel de, de selección ha sido campeón de américa eh, entonces sin duda de que tiene eh, conseguido a nivel eh, de títulos ya de cosas que otros adquier no lo han no lo han logrado y claro yo bueno, me acuerdo de roberto Rojas, que fue extraordinario viéndolo atajar, es eh, más o menos es, es, es de, de, de es contemporáneo con, conmigo, y, y sin duda que es un arquero maravilloso también, fue un arquero maravilloso. Pero ya te digo, eh, el tema de la competencia donde juega Claudio, eh, haber conseguido los títulos que ha conseguido, haber sido campeón de América con, con la selección, yo creo que lo hace poner en un sitio distinto del resto. José Daniel Morón en Señal Deportiva. Eh, ¿Fue difícil el comienzo en su linda etapa en Colo-Colo eh, venir a reemplazar a Roberto Condor Rojas que había partido al San paulo de Brasil? Bueno, sin duda que sí. O sea, uno cuando llega tiene la información de que de quién es eh, a, a, al lugar que llega y quién eh, ha sido el, el antecesor de uno. Y sin duda de que en ese momento Roberto eh, era eh, un ídolo de Colo Colo, un ídolo de Chile por las cosas que hacía en la selección. Eh, venía justamente él de de de jugar en la Copa América de Argentina, donde había tenido una Copa América extraordinaria, donde Chile llegó a a la final. Entonces, eh, sin duda de que, de que sabía que lo que yo venía hacer aquí era de, de, de muy alto nivel el, el, el riesgo, pero eh, tenía mucha confianza en mis medios eh, y venía de, de jugar en el fútbol argentino durante cuatro temporadas continuas, donde las cosas me habían ido muy bien, entonces sabía que, que dependía de, de, de mantener ese nivel nada más, por lo menos como para eh, no desentonar tanto a lo que había hecho... Roberto Rojas aquí en Colo Colo pero la verdad nunca me imaginé que con las cosas que me pasaron eh, pudiese trascender al nivel de que trascendí, o sea después de haber conseguido las cosas que conseguimos con Colo Colo eh, pucha, fue demasiado demasiado maravilloso eh, lo que me pasó, ni siquiera lo tuve en, en mis sueños a esas cosas Si bien el título de la Libertadores lo ganaron con Mirko Josic ¿Qué mérito le asigna arturo sala bueno, arturo es un, para nosotros es un, es un amigo es el técnico es el papá él, él conjuga todas esas cosas el es tipo que es muy preparado sin duda que él dejó los cimientos del de colo colo del 91 lo, lo dejó los cimientos los de arturo muy bien muy bien hecho muy bien armado un equipo que estaba eh, muy bien eh, estructurado y a la llegada de Mirko, bueno con un cambio de estilo de fútbol nada más eh, se encontró con con un equipo muy muy preparado de muy alto nivel para poder pues, sacar el rendimiento que le sacó Es cierto que Mirko fue resistido al comienzo por los jugadores Sí, sí, sí es verdad porque Mirko había estado en dos o tres años anteriores había estado en las divisiones menores de Colo Colo y no había hecho había deslizado algunos eh, comentarios no muy felices del de los jugadores del primer equipo en ese momento en el año 89 más o menos fue. Entonces, cuando él llegó en el año 90, un poco como que eh, esos mismos jugadores que estábamos eh, hubo un poco de resistencia hacia su su llegada. Pero tú sabes que en el fútbol eh, los los triunfos eh, van eh, despejando todo van eh, aclarando todo y al final de cuentas tuvimos mantuvimos eh, después los primeros dos o tres meses empezamos a tener una comunicación eh, mucho más a, más directa eh, eh Marcello yazú fue un nexo muy importante entre Mirko y nosotros y así que después ya se hizo ya una un un, un equipo. Eh, muy afiatado entre la parte técnica y la parte de jugadores. Y al final de cuentas, Mirko terminó siendo uno más de nosotros y muy querido por nosotros, de todas maneras. Patentó, impuso una moda en los arqueros de Colo-Colo. porque le gustaba vestir de amarillo? A ver, eh, yo siempre, mi, como mi ídolo, fue Harald Schumacher, el arquero de la selección alemana, que en ese momento jugaba en el Colonia de Alemania. Entonces... Eh, tenía un parecido así físicamente, el rubio con pelo rizado, tenía la, las patas de catre, como digo yo, las patas así en X como yo. Entonces me me siempre me sentía como identificado me, me gustaba, me gustaba su arrojo, un tipo muy de de de de, de mucha fortaleza dentro del del del Arcus Leader dentro del, del del equipo alemán y como él vestía de amarillo cuando jugaba por la selección alemana entonces yo eh, quise adoptar eso en Argentina no lo podía hacer porque había una regla que decía que los arqueros tenían que ocupar el mismo color del pantalón que ocupaba el resto del equipo entonces yo cuando jugaba en Unión el pantalón era rojo con vivos blancos entonces tenía que utilizar ese color en cambio aquí eso no existía y, y pude colocar el, el equipo amarillo y, qué bueno, después con el tiempo se fue creando una moda, se fue empezaron a utilizar eh, los niños, lo pedían muchísimo. Y bueno, y se convirtió en el como en un momento en la indumentaria oficial de Colo-Colo. En otro tema, eh, de no estar bravo en el primer partido clasificatorio ante Brasil, le da garantías ¿Defendiendo a la selección chilena, Johnny Herrera? Sí, sí, sin duda que entre Johnny Herrera, eh, bueno, hoy no está Garcés, pero está Toceli, eh, hasta podría aparecer en algún momento el Nicoperi, está eh, eh, Marín, eh, yo creo que Chile no tiene hoy eh, problemas de, en el arco. O sea, si bien sé que hay una, hay una diferencia entre Claudio Bravo y el resto de los arqueros que he nombrado, eh, también sé que si a alguno de ellos le toca eh, atajar eh, no, no debería tener problemas Chile en ese puesto. Daniel, broma aparte, eh, eh, en esa conversación con el en esa en esa conversación con el presidente Rangel, Jorge Yungy y el gerente Martín Iribarne intercambiaron teléfonos, pero también le pidieron el de Basai. No no no, no, no, no, no, que no se interprete esto de verdad, esto fue una mera casualidad de que yo andaba en, una, en, en cosas nada que ver, eh, busqué un restaurante de carne y fue una, una mera coincidencia, eh, si esto en algún momento eh, llegara a, a traer algo a colación de trabajo que a lo mejor puede existir, con, en, en, en la en la parte profesional conmigo porque creo que Ranger quería hacer una cancha sintética y ahí me dijo que Martín me iba a comunicar conmigo este bueno, bienvenido sea eh, pero no, nada, nada que ver con, con con otros temas ustedes saben que en esto soy yo soy muy respetuoso, ahí hay un técnico que es un amigo aparte también eh, y que espero que le vaya muy muy bien porque yo, ustedes saben que hasta hace muy poco tenía un campo en Talca, conozco mucha gente de ahí, y, y, y, y yo estoy por encima de de, de de llegar a trabajar a un lugar u otro. Eh, conozco mucha gente de ahí y que son ranguerinos y espero que de verdad arranque Ranker le vaya muy bien por, por el bien de todos ustedes. Daniel, siempre un agrado conversar y que tenga un lindo fin de semana. Eh, muy buenas tardes. Gracias, igual a ustedes, que estén muy bien. José Daniel morón un histórico de Colo Colo, campeón el año 91 de la Copa Libertadores de América. Una grata, distendida conversación y hablamos sobre diversos temas.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 con informaciones de Rangers, definitivamente los diversos tratamientos que ha realizado Hugo Díaz para recuperarse de una rebelde lesión no surtieron efecto y en los y en la siguiente semana tendrá que entrar a quirófano, tendrá que ser intervenido quirúrgicamente Hugo Díaz y esto le significaría por lo menos estar tres meses más al margen de las canchas, un año para olvidar el 2015 eh, en el caso de Hugo Díaz no ha podido jugar un partido solamente cuando se perdió frente a Lota 3 a 0 en, en la primera fecha eh, en el torneo anterior, en el mes de enero eh, le está pasando la cuenta eh, haber jugado en, en el proceso de Fernando Guamboa eh, casi un año infiltrado así que Tendrá que ser operado en los próximos días, eh, valga la redundancia, Hugo Díaz, porque eh, tiene eh, molestias en su tobillo, en el tendón de Aquiles, eh, una rebelde lesión que no ha podido ser eh, bien tratada. Así que eh, definitivamente el doctor Reinaldo Traipe decidió Eh, que eh, lo más aconsejable era operarlo y con respecto al tema de Morón quién sabe, se habló de una posible cancha sintética que quiere construir Rangers eh, eh, en un eh, plazo próximo se habló de negocios pero en esto del fútbol mandan los resultados esperemos que Rangers a contar de mañana pueda eh, ganar Eh, pueda eh, sumar los puntos que le permitan animar el torneo pero de lo contrario, quién sabe si esto el fútbol da muchas vueltas que tengamos al loro morón con Basay alguna vez dirigiendo al elenco rojo y negro pero eh, eso ya eh, lo dejamos en el terreno de las especulaciones porque sin duda el deseo de la dirigencia eh, y, y de todos es que el Rangers, eh, a contar de mañana, pueda eh, comenzar a sumar los puntos que le permitan estar en el lugar donde se merece, animando la primera vez. Mañana Rangers, Everton, al mediodía, en el Estadio South Salito, partidos con historia, y va para la televisión. Que disfrute un lindo fin de semana. Lo dejo en buena compañía con Víctor Chuenque y la tarde fantástica en, en el 92.3 y es y en el 970 am una tarde entretenida nos reencontramos el lunes que lo pase bien disfruten en familia con los amigos relájese haga deporte lindo fin de semana para todos chau chau radio fantástica